Palito BP, interesante la objeción del dirigente empresario a la política bancaria se complementa con recientes declaraciones el, el posteo al programa Punto de Partida de Gaggio Robeli sobre fallas en la política del Banco Central y Andrés Haciaín respecto a los errores en los manejos del dólar si lo juntamos con lo dicho aquí mismo el viernes pasado por Gabriel Mariotto podríamos decir que se nota la falta de un plano o yo diría la falta de una estrategia Más completa y sustentable. Nos dice eh, Faustino Velasco. Algún abogado que diga si se puede meter un amparo para que Vicentín no venda nada. Eh, Alito A.P. Porque las medidas que se toman están muy bien, pero ¿qué pasa si después nos las derriban de un plumazo? Bien, vamos a escuchar el anuncio del programa de mañana de Panorama Federal, ¿eh? protagonizado por el querido Ariel Weyman, Y creo que hemos dado respuesta al toque, al pedido de los oyentes, desde Santa Fe. Gracias, Carlos Gornia, por la información. Escuchamos a Ariel. ¿Qué tal, Gabriel? Y a toda la mesa de Ya Nada Será Igual. Muy buenas tardes, que tengan un gran programa les anticipo que mañana en el panorama federal seguimos relevando información acerca de la dimensión de la peste presentamos otro tramo de la entrevista al filósofo Adrián Kanchi también el testimonio de Walter Barraza en Camache de la comunidad Tonocote Caimarrima y también integrante de Opinoa, la Organización de Pueblos Indígenas del Noroeste Argentino. Además, retomamos algunos temas que nos ocupan y nos preocupan, vinculados a la propagación del COVID-19, y algunos anticipos que hicieron, figuras emblemáticas, voces afirmativas, autorizadas en salud aquí en radiográfica como es el doctor Jorge Rachid. Todo eso más al análisis y la reflexión de, de parte de Eliana Cabezas, de la mía Ariel Weyman, mañana a partir de las 7 de la mañana en Panorama Federal. Gracias Ariel y gracias Conrado Yacenza, Camilo Puerto Rojas, Laura Coraste, Milton San Martín, Charlie Ballesteros, Mario Manso, Germán Icañez, Sara Doce, Julio Ruiz, Juan Sebastián Bazán, Breno Núñez Chapa, Paula Oje, que con respecto a los anuncios de culpa dice bien ahí, Patricia Flores que recuerda emocionar del día de la industria, Dora Cordones, Joaquín Aragón, Diego Martín Coromina. Y gracias a todos los que nos acompañan a diario a la gente de la Federación Gráfica Bonaerense muy especialmente, a la Corriente Federal de Trabajadores y a los amigos de la Unión de Músicos Independientes. Ediciones Alarco, primera editorial argentina e independiente de literatura deportiva del país. www.edicionesalarco.com.ar.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 De 1943 a 1955. Actores sociales, partidos políticos e intervención estatal durante el peronismo. Coordinadores del libro, Osvaldo Graciano y Gabriela Olivera. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar 1922 sigue bajando la temperatura, pero estamos en el cálido refugio que implica la cobertura de la gráfica. Subo el volumen y trato de interpretarlo acaecido hoy. Le prestamos singular atención a los anuncios de Matías Culfas, por encima más allá de las definiciones trascendentes de Alberto Fernández que son de liñamiento general. Priorizamos ahora prestele atención, vale la pena escuchar. ...y tratar de interpretar lo que significa... ...cuáles son los ejes... ...vamos a hacer un comentario al respecto... ...los anuncios... ...presentados en el Día de la Industria... ...por Matías Culfas. El primer punto tiene que ver con el financiamiento... ...comentarles que... ...estamos en los próximos días ya... ...poniendo en marcha... ...dos grandes nuevas líneas de financiamiento... ...una tiene que ver con la reactivación productiva de las pequeñas y medianas empresas, como hemos mencionado, esto tiene que ver con un financiamiento que hemos obtenido por parte del Banco Interamericano de Desarrollo por 500 millones de dólares y esto va a permitir llegar a pymes de toda la Argentina con 248 mil millones de pesos mediante diferentes herramientas financieras en todo el país. La segunda línea que estamos planteando es una línea de financiamiento para el cambio estructural, porque pensamos que Argentina no solo tiene que volver a crecer, reactivarse, sino pensar también en el crecimiento en toda la década, en recuperar el terreno perdido y en generar las inversiones que necesitamos en todas las actividades, en particular en las manufacturas, para este cambio que permita que Argentina exporte más, ahorre divisas y crezca sin las recurrentes crisis en el sector externo. En ese sentido, estamos este, implementando en los próximos días, también en conjunto, en este caso, con el Banco Central de la República Argentina, una línea de crédito destinada exclusivamente a inversiones a largo plazo. El tercer capítulo tiene que ver con algo central que hace a la industria del siglo 21 de algo que vemos en las políticas industriales de los países desarrollados, porque a veces se dice, ustedes recuerdan, decían hace no mucho tiempo, que la eh, nos decían acá en América Latina que la mejor política industrial era no tener política industrial. Pero lo que vemos cotidianamente es que en los países desarrollados hay nuevas familias de políticas industriales, políticas industriales 4.0, y queremos que este capítulo llegue, ...inmediatamente a la Argentina, que se desarrolle fuertemente en nuestro país... ...y que esto que vemos en esta fábrica que ha implementado estos procesos... ...se pueda eh, implementar en todo el entramado de las empresas pymes industriales de la Argentina. Hablamos de financiamiento, hablamos de desarrollo de proveedores tecnológicos e industriales. Hablamos de 4.0 y cierro este este paquete de anuncios con una medida que es el Programa Nacional de Desarrollo de Parques Industriales. Un programa que tiene que acaba de empezar, el Presidente acaba de firmar el, el decreto de, de los parques industriales, así que en el día de mañana ya va a estar el equipo de la Secretaría de Industria trabajando con todos los gobiernos provinciales, con los industriales de cada provincia, para generar un esquema de obras que permitan este esquema, que es asociatividad de empresas, infraestructuras en común, mejora de eficiencia, productividad, y le hemos agregado también el desarrollo de parques del conocimiento, parques tecnológicos, porque también es obviamente un aspecto central que hace la productividad, la competitividad de toda la economía. Muy bien. ¿A dónde están algunas de las claves? Son varios los elementos y, por supuesto, los técnicos tienen que diseccionarlos, pero si se observan los ejes, el planteo primordial salta a la vista. Se trata del fortalecimiento de las pymes y las actividades vinculadas a la infraestructura. Si estos anuncios se relacionan con los previos que fueron destinados a lanzar la construcción, lo que podemos ver es la búsqueda de locomotoras que dinamicen per se otras fracas productivas. En conjunto se trata de medidas que tienen a generar empleo y al mismo tiempo en vínculo, en relación con la asistencia social de base, necesitan del establecimiento progresivo de una masa con capacidad de compra y un mercado interno productivo. ...con rápida circulación del dinero. Esa es la idea, no es una interpretación solamente... ...sino que es lo que se lee de las medidas concretas anunciadas. Esta es la interpretación, sí, vinculada con esa materialidad... ...de la señal medios. Quiero marcar, junto a esto, que los lugares del conjunto de medios... ...propios, más o menos, de allá, dicen otra cosa. Hablan de oro acto, enfatizan otros temas... Vamos con Charlie bastante No le pierda pisada a la señal Conozco un empleado Que fue muerto de pena Enamorado de las... Mirenas. El cine de mi barrio ya me mostró la escena No vi tu alma y quería tus venas Y en este corbellino donde nada importa Me senti al lado y te perdí Pero recibí si tus ojos y hasta comí la arena Quise quedarme pero me fui La sofia morata y zapatos trigoma Y esta mentira te hace feliz Quise quedarte cuando morí de pena Quise quedarme pero me fui Y en la terminal, y en la terminal Estoy descalzo estar te espero aquí El'